Quiero cantar, es que voy queriendo te querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. A la vuelta no más amor, no lo hagas llorar más. Pimpollo de tu rosa y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosa. Como caca de si que ha muerto un pobre de amor. Volvi como caja de si que ha muerto un pobre de amor. ¿Dónde iré? Solo nombrándote en las noches más noche dice el lucero que te hallaré. Dale pimpollo de tu rosar y para consolarlo dale un pimpollo de tu rosar. Tus mañanas ya están aseguradas porque hey, hey. la actualidad y la política se debaten en la 91.3. Desfavílense muchachos un programa del frente grande con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suastita. Buenas tardes, bienvenidos a mis Muchachos, una nueva edición del programa del Frente Grande que se emite por FM Max, así que hoy tenemos un, unas cuantas cositas para comentarles y bueno, con la compañía eh, María Fraga vamos a, a tratar de compilarnos <risa> En una hora y comunicar a los vecinos eh, las distintas novedades que transcurrieron durante la semana. Recuerden que pueden eh, buenas tardes primero, recuerden que pueden seguirnos a través de las distintas redes sociales como FMMax 91.3 en Instagram, Facebook, Twitter, también acompañarnos a través de la web como FMMax913max.com.ar en el www, ¿sí? Y mandarnos mensaje al 11 33 29 13 49 11 33 29 13.49. Enseguida nada más, continuamos con Despabilense, muchachos, en FM Max 91.3. Despabilense. Despabilense. Un programa del Frente Grande, para hablar de todo y de todos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 ¡Feliz que los cumpla! Feliz, que bueno, ¿han escuchado feliz cumpleaños un ratito? Eso se debe a que el partido Frente Grande ha cumplido 29 años. Eh... No, la verdad que fue muy buena la convocatoria. Fue a través de un Zoom a nivel nacional donde se vieron distintas caras distintas integrantes de, de todas las provincias, de todo el país fue lindo el encuentro, fue potenciar a lo que es la juventud llevar adelante también lo que es la convocatoria no porque nuestro partido propone una izquierda democrática dentro del espacio nacional y popular y tiene entre sus principios fundamentales la redistribución de las riquezas, la calidad de las instituciones la justicia social y la inclusión propone rescatar las mejores tradiciones nacionales y populares y luchar contra el neoliberalismo y la, en la economía y en la política. Así que, feliz cumpleaños, festejamos con todo y vamos a compartir también con ustedes unas palabras de Seco, que quien mejor que nosotros para poder explicar lo que es la emoción de estos 29 años y lo que significa para el partido también. Seco, eh, para que sepan los vecinos, es el presidente nacional del partido Frente Grande, Eh, bueno, que participó del, del Zoom nacional y bueno, también hubo un pequeño Zoom acá en Cañuelas donde vamos a ir relatando las cositas que estuvimos hablando. Vamos con las palabras de Seco, así ustedes también comparten con nosotros la emoción de estos 29 años. Nosotros lo estamos haciendo de corazón, estamos poniéndole eh, todo todo lo, lo nuestro, a ver ¿qué, qué somos. Hay algo que no nos pueden sacar más y somos militantes, tenemos ganas de vivir, vivimos siendo militantes, vivimos trabajando eh, para cambiar el futuro, para, para, para marcar un camino, para, para que realmente ese camino lo transiten otros compañeros, cuando ya nosotros no podamos caminar más. Nosotros no tenemos vida y continuidad, lo nuestro se muere con nosotros y eso no puede ser esto continúa lo del militante es construir vida pero serán nosotros los que tomarán nuestro trabajo y como decimos siempre nos llevarán a la victoria un gran abrazo a todos y a todas la verdad que gracias por, por participar y por, por ser parte de esto de este este hermoso aniversario de los 29 años Bueno, fue así como pasaron las palabras y hablaba de la militancia de continuar adelante porque es construir vida, es armar futuro y así también se reúne el Frente Grande acá en Cañuelas. Sí, en Cañuelas eh, nos reunimos a, uno, a una interesante cantidad de compañeros y compañeras y para, los que, para otras localidades y otros compañeros que no se podían acercar eh, se realizó el Zoom ...donde se trataron temas de actualidad... Eh, ...las posiciones de gobierno... Las, ...el acompañamiento... Eh, ...algunos con algunas diferencias... ...bueno, todo lo que está pasando... ...y todos vemos por la televisión... Eh, ...participamos eh, en ese Zoom... ...estuvimos charlando temas locales... ...y retomando... Eh, uno de los puntos principales para nosotros que es la formación de una mesa del frente de todos con todas las organizaciones integrantes del frente eh, para discutir eh, políticas de gestión y políticas eh, en general de la coalición cuestiones organizativas con respecto a lo que es el distrito de cañuelas y la posibilidad de eh, la creación de un espacio de la militancia de los distintos sectores y de los espacios comunitarios que quieran participar para colaborar con eh, la decisión del gobierno nacional con respecto al control de precios, digamos que no alcanzarían los inspectores que hay para llevar adelante ese dicho control, ¿no?, de alimentos, medicamentos... Eh, ...básicamente... Claro, el trabajo en equipo siempre que queremos potenciar desde el frente grande es la inclusión también de distintas visiones, distintas eh, eh, tienen que tienen que representar también al lugar en el que están. No es solamente de porque tengan cargos o, o porque tienen que tienen que tener un título, sino que es el vecino que quiere mirar una realidad es el que va a comprar todos los días, es el que sabe en dónde venden más barato, sino que es la persona que continuamente ve los precios ve Eh, al vecino que tiene la necesidad de poder comprar es la persona ideal para poder participar en este tipo de registros porque obviamente sos el que mira el precio, el que mira a dónde comprar y sabe quién está faltando a esto de la ley de los precios cuidados también con respecto a, vamos a decir, el típico estafador, ¿no? que tenemos en los distintos barrios o en los distintos grandes supermercados también. No es solamente el kiosco chiquito, los mini, mini emprendimientos, sino que es a grandes cadenas también en grandes instancias. Eh, tenemos eh, dentro de estos puntos a, a tratar el tema de la campaña por la juntada de firmas, porque la deuda la pague en la que la jugaron, que ya la habrán visto de gran participación, eh, llamaremos a la compañera Telma eh, Martínez eh, del consejo escolar que tiene noticias, buenas noticias, eh, también algunos consejos sobre cuestiones que están circulando en WhatsApp con respecto a los bonos, el primero de mayo y... Eh, Misioneros de Francisco nos ha enviado un, una invitación y un flyer para que lo difundamos. Así que ahí vamos a, a darle a, a la otra parte del programa. Bastantes temitas para tratar en la jornada de hoy, así que vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más. Despabilense muchachos. Thank you. Acá al aire En Despabilense muchachos Y en este momento estamos en comunicación Con Inés Inés, contanos qué, tiene, qué buenas noticias tienen para nosotros Para la comunidad Hola, buenas tardes María Bueno, desde la capilla Les informamos que eh, Mañana sábado a las 3 de la tarde Vamos a estar inscribiendo A los niños para su primera comunión Para que hagan el catecismo Eh, van a necesitar traer un papelito, una hoja y ganas de venir a compartir un poco la vida de Jesús y también divertirse, ¿no? Porque de eso se trata. Mañana se van a hacer las inscripciones y aquí el niño que quiera quedarse un ratito eh, va a poder compartir todo esto. Desde Ahora. la cap Sí, perdón. Esto sería en la capilla de Máximo Paz, Misioneros de Francisco... En la capilla sí, Cristóbal de Campesinos, Misioneros de Francisco, Bien. a las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Cuál sería la ubicación es en Antofagasta y Venezuela? Correcto. Perfecto. ¿Algún tipo de otra actividad que estarían por realizar también para la comunidad, para que invitemos? Así aprovechamos ahora que estamos al aire de la FM. Sí. Algo muy lindo es que el día primero de mayo, Día de la Inmaculada, Día del Trabajador... El Padre Claudio nos va a acompañar, saldremos desde la capilla a las 13 horas y vamos a estar haciendo la peregrinación por las calles de Máximo Paz. Como hicimos aquel 8 de diciembre, el Día de la Virgen de Luján, bueno, ahora también lo haremos el Día Domingo, Día del Trabajador, a las 13 horas. Lo lindo de esto es que una vez que se haga la peregrinación, uh -huh. al finalizar, El Padre Claudio va a dar la bendición de manos, sí, sí. Y también va a estar bendiciendo a aquel que quiera llevar una herramienta, como es el día de trabajador, a aquel que quiera llevar su pala, un hacha, lo que use para trabajar y quieran bendecirlo, él lo va a estar bendiciendo ese día. ¿Se sabe? por, ¿Va a ser el mismo recorrido de aquel entonces en, o va a variar? No, casi seguro que hagamos el mismo recorrido hasta la escuela 28 sí. hasta Pereda y, vol y volvemos Perfecto, recordame el horario de mañana el horario del domingo también para que puedan participar la comunidad y contame un poco también de paso cómo vienen trabajando ustedes todo este tiempo eh, además de estas actividades Bueno, nosotros este, bueno, te recuerdo primero los horarios, Dale. mañana sábado a las 15 horas, 3 de la tarde uh -huh. sí, Vamos a estar inscribiendo Fotocopia del DNI y de fe de bautismo Todo niño a partir de 9 años Que quiera tomar su primera comunión Perfecto Y a domingo, a las 13 horas Haremos la peregrinación eh, Por Máximo Paz Y saldremos de la capilla Cristo Obrero y Campesinos Buenísimo Una de las actividades que tuvimos Y que estamos realizando Es... Este, bueno, esto de, de preparar todo lo que era el catecismo para los niños Hoy fuimos hasta la capilla que está eh, ahí en la Virgen de Satanudos En la Granja Revivir Sí Donde está el Padre Claudio Estamos haciendo actividades con él y programando todo lo que es eh, Esto que es la primera comunión, la peregrinación Otras actividades que también estaremos informando más adelante Estamos organizando también, si Dios quiere, bautismos, que si Dios quiere vamos a estar haciendo cada mes y medio, más o menos, que eso es otra de las cosas que, bueno, después de a poquito vamos a ir este, dando más información. Vamos a estar atentos también a esa información porque es bueno, hay muchas personas que están como buscando su lugarcito y la verdad que la, las puertas de la capilla están siempre abiertas para la comunidad y más con este tipo de actividades. Lo que te quería preguntar es que si hay algún teléfono de contacto, las redes sociales para que también, si es que justo no se escucha, pero los pueden seguir ahí para mantenerse también informados. Sí, tenemos el Facebook. Sí, la página de fake, donde pueden este, Cristo Obrero y Campesinos, uh -huh. así aparece. Ahí estamos actualizando toda la información. Después también están sacando los chicos en agrupación de frente toda la información que vamos teniendo. Y eh, vamos a estar informando dos teléfonos porque la Virgen, en este momento está la Virgen de Luján con el negrito Manuel recorriendo las casas de aquellos que deseen que la Virgen pase a visitarlos. Con su cuadernito, dejando su petición. Y después entre todos estamos rezando por aquel que quiere y desee que la Virgen pase o necesite. ¿No? Una uh -huh. palabra de fe. Este, sí, sí. Uno de los teléfonos a los cuales se pueden comunicar es el, el mío. Mi nombre es Inés. El teléfono es 11 36 68 69 01. Lo repito por las dudas. Dale. 11 36 68 69 01 Acá nos mandan un mensajito, un whatsapp Y estaremos acercando dentro de lo posible a la Virgencita Porque ya tenemos varios amatados de uh -huh. Siendo también Y tenemos varias personas y está recorriendo ahí si Ay, Dios quiere sí. también con la Virgen de Cacupé ¿Hay, alguna, ¿Hay algo que, que vemos mucho con respecto a lo que fue la, la pandemia y que estuvieron eh, estuvo el aislamiento? ¿Y ves eh, la falta de contención en ese sentido y de reforzar la fe actualmente post pandemia, no? Sí, igual la gente está con esa carencia de fe, ¿no? Y que, eh, yo creo que también se refugió mucho en el medio de la pandemia la gente en creer un poco más, ¿no? Eh, ellos igual te abren las puertas y abren las puertas a que vos les lleves eh, de acompañarlos de llevarles la virgen es como que necesita a la gente otra vez volver a, a creer y yo creo que en el momento de la pandemia fue cuando más no nos afectó eso de decir, bueno, tenemos que creer en algo porque la verdad que encima la capilla nuestra está abierta a todos uh -huh. a que quiera participar entonces este, la verdad que sí La gente nos recibe muy bien cuando vamos y, y recorremos con la Virgen. Ya te digo, tenemos muchas pedidas donde la gente te está pidiendo que quiere que vayas a visitarlo, que le lleves la Virgencita, que a veces decimos, bueno, la dejamos un día o dos. Y la gente dice, no, no, pero yo quiero tenerla un poquito más. Y bueno, vamos <risa> amolándonos un poquito también a lo que la gente quiera. Acompañarse ahí con oraciones. Este, y ellos están, están queriendo recibir y la gente se va acercando a la iglesia. Contame, eh, cómo, ¿quién es el equipo que integra la Capilla Cristo Obrero y campesino actualmente? Que están con vos peregrinando, preparando todo esto, porque también hay que, hay que que también es el trabajo de ustedes que están día a día acompañando, son familias, son amistades, que están ahí día a día contestando también y acercándose a cada vecino o vecina que, que los solicita. Bueno, en este momento a nuestro grupo de trabajo, que somos, en realidad está, eh, en este momento casi todas somos mujeres, está, bueno, te voy a nombrar un poco Rosa, eh, Margarita, Mirta, Marcela, Nacha, Romina, Paulina, ¿sí? No me quiero olvidar de ninguna. Eh, también ahora se nos sumó al equipo de trabajo que va a venir todos los sábados a dar catecismo y estaremos haciendo distintas actividades por ahí entre peregrinación o misa o algunas de las cosas. Son los domingos también el Padre Claudio. Gracias a Dios y a la Virgen, el Padre Claudio va a estar con nosotros. que Él estuvo en la peregrinación del, del 8 de diciembre. Uh -huh. Y Él también nos va a estar dando los bautismos. Gracias a Dios y a la Virgen pudimos conseguir que Él pueda venir a trabajar con nosotros. Bueno, va creciendo también a lo que era al principio, le mandamos saludo también eh, a todas las integrantes y, y fuerza también este, este compromiso que asumieron y que están día a día también acompañando porque la fortaleza también es necesaria para ustedes mismas, no solamente para la persona que justo llama o pide la Virgen. Así que fuerza y mucha energía para ustedes y muy bueno el trabajo que vienen realizando y, y eso que hacen de compartir con cada vecino. Muchas gracias, muchas gracias Sí, la verdad que se formó un gran equipo Y estamos trabajando para que eh, la gente se vaya acercando cada vez más a la capilla Que vengan, que conozcan, que escuchen un poco la palabra Y que puedan compartir un momento, ¿no? Que uh -huh. es lo que tanto hace falta, que, que tantas fans necesitan Bueno, eh, sí, la verdad que sí Inés, me re yo sé que soy hincha, ¿me repetís una vez más el horario de mañana y del domingo, por favor? Sí, para anotarse la primera comunión, mañana a las 3 de la tarde los esperamos, con fotocopia del DNI y de la fe de bautismo. Uh -huh. Y el día domingo, a las 13 horas, vamos a estar saliendo con la Virgen, peregrinando desde la Capilla Cristobrero y Campesinos. Bueno, Inés, muchísimas gracias. ...por compartir con nosotras esta información... ...y vamos a seguir eh, paso a paso... Y, ...e informando también... ...haciendo voceros de, de las actividades... ...de la capilla Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Bendición. Y esas fueron las palabras de Inés... De, ...de las actividades también... ...que vienen realizando... ...la verdad que es súper importante... ...esto de, la, de fomentar la contención... ...de cada vecino de la comunidad también que esto del de, otro día nos decía el obispo de, de generar eh, el abrazo, de generar eh, la comunión, del de, de, de acompañarse, del abrazarse, del compartir. Así que poco a poco, eh, volviendo a la normalidad, entre comillas, no que nos seguimos cuidando, seguimos adelante y la capilla Cristo Obrero y Campesino de acá de Máximo Paz, integrada por compañeros de la agrupación de Frente también, eh siguen adelante con la comunidad, así que siendo las 19 y 24 esto es Despabilense muchachos enseguida volvemos con mucho más información actual El silencio que siento en mi cuarto solo frío siento dormir Que pase el día ya pensamientos que llegan de lejos a unos cuantos sueños. Programa del Frente Grande, para hablar de todo y de todes. Con la conducción de Telma Martínez y Alejandro Suasquita. Los viernes de 19 a 20 horas por FM Match. Despabilense muchachos, en la radio del pueblo. ¡Despabilense! Bueno, volviendo a los temas... No, a los temas políticos y mundanos, eh, recordamos a los vecinos, habrán visto a compañeros y compañeras y vecinas firmar el petitorio eh, con la campaña de eh, la deuda externa que la pague, la que la fugaron Eh, eso es una campaña nacional llevada por distintas organizaciones comunitarias, sociales, culturales y políticas, gremiales. Eh, y se está llevando a cabo en todo Cañuelas, con distintas organizaciones. En el caso de Máximo Paz, eh, agrupación de Frente, eh, Frente Grande, Frente Patria Grande y la Cooperativa eh, decidieron trabajar en conjunto y hay aproximadamente... Eh, entre 1.200 y 1.300 firmas esta semana se han juntado y eh, algo muy interesante, la gente está muy dispuesta a firmar, eh, creo que es bastante claro creemos que es bastante clara la consigna, se están elaborando proyectos de ley para que se repatrie por lo menos un 20% de la plata evadida y está, que sea está en el exterior, eh, tanto en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires como en el Congreso de la Nación. Eh, les comento eh, los lugares que estuvimos que estuvimos participando esta semana, que fueron, eh, yo no conozco las calles, no me acuerdo, <risa> pero todos sí, vamos al chino 1, chino 2 y chino 3. Yo <risa> le digo, el chino 1 es el que está cerca de la capilla. Sí, eh, sobre 205 casi, casi eh, sería entre Perú y Venezuela. El sobre 205 la capilla no nuestra sino la capilla la San otra Eduardo. capilla ah bueno me cambiaron de capilla <risa> <El tra> <risa> bueno chino era también sí son tres chinos los tres chinos había antes un boliche eh, es el que está cerca de la iglesia que está al fondo digamos sí eh, el otro super chino que está al lado de la comisaría y eh, el chino de la 205 que decías vos, y la ruta 205, uh -huh. y eh, estábamos participando en lo que era el día, pero eh, la semana que viene seguramente se irá a las escuelas, a la escuela 28, al jardín de Pereda, sería la última semana que estaríamos juntando estas firmas, eh, así que eh, los esperamos. Esas son las mesas, aparte eh, las distintas organizaciones establecieron su distinta forma de eh, lograr las firmas, en el caso de la agrupación de frente y al partido Frente Grande, se distribuyeron en comedores y merenderos, los vecinos aparte firman en ese lugar, hay recorridas en los barrios donde los vecinos firman, eh, se han visto en Facebook, ...están las fotos de la gente firmando... ...los vecinos firmando y vecinas... ...así que bueno, va a haber una semanita más... ...y bueno, luego la entregaremos. Respecto eh, al tema de los audios truchos... ...que están circulando de que tenés que anotarte... ...no tenés que anotarte... Eh, ...porque no te va a salir el cobro... ...y la ayuda económica de mil pesos... Que sos, eh, vos que sos cooperativa de cualquier organización social eh, o iglesia o organismo vecinal, al eh, potenciar trabajo, la idea es que eh, sí se anoten, porque es falso todos los eh, audios que están circulando, hay que anotarse personalmente en la página del ANSES, sabemos que está colapsada porque hay mucha gente anotada, Algunas estrategias son a la madrugada, está más vacío. Eh, y en el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de Economía Popular dependiente del Ministerio de Desarrollo, en la página. Entran a esas páginas y se anotan personalmente, no le hagan caso a los eh, audios truchos que están circulando, que solamente es carne podrida para que no cobren. Sí, así que en aras de poder juntar un pesito más, sabemos que no alcanza, pero bueno, es lo que se ha otorgado del Ministerio. Eh, regístrense en la página de ANSES y el RENATEP del Ministerio de Desarrollo. También, perdón, eh, aclarar que es un trámite gratuito que siempre está la viveza criolla ahí rondando, así que con, con el teléfono, directamente con una computadora, también pueden acercarse a la oficina de ANSES que estaría sin turno realizando la inscripción en las mismas sedes de las distintas localidades. Eh, para el caso de los jubilados, eso va a ser directo, el depósito de gobierno eh, será directo a las cuentas En el caso de los potenciar trabajos serán dos pagos de, 8 mil, de eh, 9 mil pesos, son 18.000 18 pesos total. el total, eh, que se empezará en el mayo a cobrar. así que Y después monotributistas A y B, eh, y la gente que eh, está en negro. O sea, la gente que no tiene absolutamente nada, que no obtiene ni monotributo ni nada, Anótense para conseguir un monotributo y abrir un número de cuenta para que se lo puedan depositar. Lo mismo que eh, las compañeras de, que trabajan a domicilio, eh, también eh, anótense. ¿Sí? Eso es el consejo y la información que han dado los organismos oficiales. Sí, eh, seguimos trabajando adelante con eso y eh, tienen tiempo hasta el 7 de mayo. Recuerden que se extendió la fecha para poder inscribirse y eh, como dijo recién, los jubilados y pensionados que cobren dos saberes mínimos recibirán el bono de mil pesos y no tendrán que inscribirse ya que lo cobrarán el mes de mayo. Sí, Así que siendo las 19.34, enseguida volvemos con más información.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 Volvimos a volvimos acá en FM Max 91.3, en esto que es Despabilense muchachos. Y estamos en comunicación con Telma Martínez. ¿Cómo estás, Telma? Hola, Telma. Ah. <ríe> <ríe> Telma. Hola. Comunicación. ¿Me escuchaste, Telma? Ahí, ahí por momentos se me corta. ¡Ay, no! Me escuchás bien ahí? Ahora ¿Bien? Sí, ahora te Listo. Hoy, antes, Fallas sí. técnicas que son cosas que pueden pasar, es normal, no pasa nada, normal, lo arreglamos. No pasa nada. <ríe> Contanos, no Selma. ¿Qué, novedad. no ¿Qué novedades, novedades no. hay? Bueno, en términos de el ámbito educativo, eh, tenemos una muy buena noticia que tiene que ver con la inauguración la semana que viene, el, el comienzo del ciclo lectivo en el jardín. 919 del barrio Sarmiento, que el día jueves va a estar comenzando con las clases para las niñas y niños de entre 2 y 5 años, va a haber seis salitas, va a tener maternal, ya está designado el personal docente, directivo, o sea, el lunes y esa es tarea del Consejo Escolar, se van a designar los auxiliares en un acto público, así que eh, muy contentos con esta noticia que tiene que ver con seguir sumando eh, establecimientos educativos en materia de educación inicial, que como hablábamos el, la, el viernes pasado en el programa En el Piso, sí. cuando nos referíamos al Jardín 918, al Jardín Maternal Vygotsky, que vienen a dar respuesta a esta demanda, Eh, ...que era la materia pendiente, le, la educación inicial... ...y bueno, en el centro eh, de Cañuelas, en el casco urbano... ...había una enorme demanda, chicos en lista de espera... ...en educación inicial... ...así que este jardín, que en el año 2015... ...estaba terminado en un 65%, estaba techado... ...o sea, toda la obra de infraestructura más grande... ...ya estaba terminada, uh -huh. pero bueno, ¿qué pasó en 2015?... Eh, vino al macrismo, vino Vidal a la provincia, y de ese modo quedó la obra completamente paralizada. Eh, de hecho, yo vivo a dos cuadras de este jardín, a nuestro querido barrio. Sarmiento y pensaba enviar a mi nene a ese jardín, porque, digo, si en 2015 ya estaba en un 65%, al año siguiente se iba a inaugurar. Pensaba claro. en los cálculos que hacemos como mamás. <risas> bueno, sin embargo pasó eso, vino el macrismo la desinversión en materia educativa esa obra quedó paralizada como sabemos eh, esa promesa de los 3.000 jardines sabemos que nunca se cumplió y este que estaba tan cerca de su finalización no se pudo culminar en ese momento en el año 2021 Sandra Cardoso como presidenta del consejo escolar junto con César Godoy, su vice eh, y el resto de, de los compañeros Eh, del, del frente de todos eh, volvieron a poner los ojos en esta obra, no el 2020, atendiendo todo lo que tenía que ver con, con la pandemia por supuesto uh -huh. y el año pasado comenzó eh, la terminación de la obra a través del municipio, ya que por el monto debía hacerse a través del municipio con gestión del consejo escolar eh, y bueno, un arduo trabajo para terminar con, con, estas, con esta obra que realmente quedó ...hermosa, el jardín es un lujo, es precioso, como los otros ¿no? que visitábamos la semana pasada... ...como el 918, como el Lerick bueno un jardín que realmente también viene a brindar eh, un espacio de calidad... ...para una demanda que, como decíamos, es eh, creciente en ¿no? materia de educación inicial... ...va a tener una capacidad para aproximadamente 160 niños... Ya se había hecho una preinscripción el año pasado, eh, ya teniendo en cuenta que este año iba a comenzar eh, con el ciclo electivo, ¿sí? se iba a inaugurar para el ciclo electivo, así que se culminó con, esa, eh, con los trámites de inscripción y se abrió para que se sigan anotando niños. no Así que esto permitió también que eh, de acá al comienzo de, de las clases la semana que viene se puedan acercar otras familias que eh, o estén en la lista de espera en otra institución uh -huh. o que o que no no no tenían a sus niños inscritos en ningún jardín se puedan acercar para eh, presentar la documentación y poder iniciar la este recorrido no y de esta manera el jardín 919, diecinueve eh, que con esta apuesta del de un gobierno no que considera la educación como una inversión con un, un gran trabajo no que se ha puesto allí para que como decíamos, quede hermoso y que estén las instalaciones adecuadas con, en infraestructura, con el mobiliario que se eh, que se logró a través del municipio también, bueno, con todo lo que desde, desde la gestión del Consejo Escolar y desde el municipio estuvimos realizando para ponerlo eh, a punto, ¿no? Y decía, este jardín viene a consolidar el polo educativo del barrio Sarmiento, Eh, que está constituido por la escuela primaria número 3 por la escuela 501 por la secundaria número 9 ¿no? toda una manzana que le va permitiendo a nuestros chicos a los chicos de nuestros barrios tener en las cercanías las instituciones educativas ¿no? que ese es parte del proyecto de inclusión de la educación ¿no? que en la cercanía los chicos puedan tener eh, el servicio educativo completo yo Como no pude mandar a mi nene al jardín, sí lo mando a la Escuela 3. No, pero bueno, me, me hubiese encantado y sobre todo por cómo quedó este jardincito. Así que bueno, esta es una, una gran noticia. El trabajo es arduo eh, que, se, que se realizó ya. La obra está terminada, no con todos los detalles, hace más de un mes. Pero esto requiere trámites de eh, habitabilidad, se llama. Después el nombramiento de los cargos. Todos esos son trámites... Que, que tienen que estar realizados con anterioridad, no al inicio de, del ciclo electivo, por eso es que se demoró un poquito, pero tiene que ver con estas cuestiones, pero ya está. Ya la semana que viene el jardín nueve diecinueve abre sus puertas, es una gran noticia eh, como producto de, de un gran trabajo y de bueno y de, de este gobierno con un eh, ...con un ministro que apuesta, que piensa... ...con un gobernador y con un presidente... ...y una vicepresidenta, con la intendenta... ...por supuesto también apoyando... ...y bueno, y no puedo dejar de destacar... ...como decía, el enorme trabajo... ...de nuestros compañeros consejeros... ...Sandra, César, Eduardo... ...que iniciaron este camino... ...y nosotros cuando comenzamos y nos sumamos a la gestión... ...por supuesto trabajamos codo a codo junto con ellos... ...y la verdad es que para el Frente Grande también... ...es un gran orgullo... ...que estemos también ya, inaugurando una nueva obra... ...y sumándonos a este gran trabajo en equipo. Sí, la verdad que... ...es un, uno... ...en la vorágine de todos los días... ...de los problemas o, o de las internas... ...de, la, de las cuestiones... ...anunciar eh, la inauguración de jardines, colegios... Es, es, ...es gratificante... ...sabiendo más en los barrios las necesidades de matrícula que hay, ¿no? Eh, pero se ve, se nota la proa del Consejo de Educación y de Gobierno y de la Intendenta hacia dónde se va, porque se están inaugurando eh, bastantes y se, sí. se, y se seguirán inaugurando. Eh, eso es muy gratificante como, sí. como, como vecino y como militante, ¿no? Inaugurar colegios. Totalmente. Realmente es, como vos decías, el trabajo es arduo y a veces... Eh, no, en esto hay como eh, muchas trabas y, y muchas cuestiones eh, que, que se van dando o cosas que hay que esperar, como esto por ejemplo un trámite pero cuando se ve plasmado y nos pasó, no cuando recorrimos los jardines eh, la semana pasada, cuando ya están los niños y las docentes y eh, nos reíamos la semana pasada que los nenes en el 9-18 Tenían todos los juguetes preparados para el recreo y cuando salieron hicieron un batifondo hermoso, ¿no? Y ese lío lindo, ¿no? E esa ese jugar con esa libertad. Cuando ya ves a los chicos jugando allí y que están aprendiendo y que están las docentes, las auxiliares, es decir, que la institución va cobrando vida, pues decir, bueno, valió todo la pena. Bueno, en este caso también. ...como vecina, porque soy vecina del barrio Sarmiento en este caso... Eh, ...como consejera escolar... ...al lugar que llegué en representación de todo un espacio... ...del Frente Grande de Cañuelas, que tengo un gran orgullo de pertenecer... ...y que es un gran orgullo para nosotros que estemos siendo parte de esta gestión... ...y bueno, y como militante, ni que hablar, ¿no? Porque cuando uno se pone la camiseta y, y después también la transpira en la gestión realmente vale la pena vale la pena felicitaciones a los compañeros y compañeras del consejo muy bueno bueno bueno chicos eh, gracias por bueno por este hermoso espacio que construimos nos vamos turnando en la conducción somos un gran equipo y vamos llevándoles a nuestros oyentes el debate la discusión política que como producto del debate de la discusión es que también se logra esto, ¿no? porque en definitiva eh, lo que buscamos es hacer nuestro aporte para el bien común, parece idílico, pero si no fuésemos soñadores, si no fuésemos militantes, no estaríamos en esta, en toda esta locura, en toda esta movida. Así que, bueno. No dejan de ser cosas que uno puede concretarlas y gestionarlas, pero lo piden los vecinos. Y Totalmente. son necesarias por los vecinos, porque los vecinos piden los colegios que faltan. Por supuesto. Así que, que bueno... Siempre hablamos de, de, este, de este trabajo en compartido con la sociedad, cuando la sociedad se mueve, cuando la sociedad participa, cuando la sociedad es parte, que quiere a sus instituciones, como decíamos la semana pasada con el hermoso programa que hicimos con las chicas, todas mujeres, decíamos, hay que reconstruir estos lazos Entre las familias y las instituciones educativas Que es algo que yo, Ale Vivencié muchísimo en todo este recorrido que hicimos en la pradera ¿no? ¿Te acordás de aquellas reuniones que, sí, sí, a las sí, que sí. yo me fui sumando? ¿no? Yo eh, eh, te juro que me emociona muchísimo Ver cómo ese compromiso de las familias Las mamás, los papás que luchaban Que instalaron en la agenda No esta necesidad Porque son necesidades que el Estado debe eh, responder, ¿no? Pero al darte esa comunión entre la, las familias, el Estado, las organizaciones sociales, se va construyendo y se va dando respuesta, ¿no? Y ese involucramiento también es necesario para después cuidar las instituciones, para que después también puedan tener sus cooperadoras, para que cuando sea necesario hacer jornadas solidarias, sean partícipes, ¿no? Y creo que ese es el camino, que sean parte, si sí, el Estado solo no puede... Las familias solas no pueden, hay que reconstruir estos lazos. Y bueno, como vos decís, Ale, es dar eh, respuesta a estas demandas, ¿no? Son, y son derechos postergados, en definitiva. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno, Telma, te agradecemos mucho. Seguimos no, con gracias, la última partecita y nos estamos viendo. Dale, Listo. nos estamos viendo. Que tengan un buen fin de semana Y un beso grande para todo el grande y para todos los vecinos que nos están escuchando. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, eh, tomamos otra vez la agenda política eh, gremial y política. Eh, el domingo es primero de mayo y, lamentablemente, <risa> tenemos que decirlo, lo digo yo, Eh, tenemos tres encuentros para celebrarlo uno es el de los movimientos sociales, la UTEP que es la que concurriría a la Plaza de Mayo eh, básicamente la CCC eh, el MTE confirmaron eh, y el movimiento Evita básicamente donde se demostraría un un fuerte apoyo a, al presidente que está bien pero bueno el primero de mayo es un día de lucha y no tanto de festejo y menos en las condiciones que estamos el sábado se va a realizar desde los gremios combativos eh, Máximo Kirchner y agrupaciones kirchneristas junto a la CTA la Central de Trabajadores Argentinos en Varadero un encuentro y la CGT en su conjunto eh, saca un documento, o sea, que serían tres eventos eh, que se realizarían en distintos lugares, eh, en el caso personal y creo que el partido, <risa> Maradero nos queda un poco lejos. Y bastante. Así que no podremos estar, pero estaremos en la procesión acá de Misionero Francisco. Eh, compartiendo las bendiciones del padre, eh, de, de, los, de las herramientas y de los vecinos. Así que hay tres, hay tres opciones como para participar. Después, por último, eh, tenemos esa frase tan pequeña pero tan fuerte, Cristina puede ser candidata y se ofreció para ser candidata, que me pegó un sartenazo en la cabeza cuando me llegó el, el, el mensaje, yo dije, no, bueno, eh, bien, eh, y flor de candidata, hay distintas visiones, hay distintos armados en, dentro del marco de la coalición, pero sí, yo la votaría a Cristina nuevamente, sí. eh, incluso reconociendo los errores que pudo haber, nadie es perfecto, Pero, Pero no nos dejó una deuda es, como es mi el macrismo <risas> Así que no sé si tenemos más noticias con respecto a esa declaración. Sí, en medio de, de todo esto están las internas de quién va con quién, el chiquitaje ese de que hay, la lucha interna del kirchnerismo y el albertismo está a full entre los distintos funcionarios también que están dentro de actualmente en el gobierno, ¿no? Un funcionario cercano al gobierno bonaerense, por ejemplo Axel Kisilov, el jefe de asesores de la gobernación Carlos Bianco, dijo que su candidata a la presidencia es Cristina. Las declaraciones del dirigente no pasaron tampoco desapercibidas dentro del oficialismo. El sector cristinista se desliga de que se esté impulsando una candidatura presidencial. Es solo un sector que responde a Kisilov. Comentan desde el camporismo también que eh, más duro, que cree que la opción más sensata es que se presente como candidata a la senadora como la provincia De Buenos Aires, ¿no? Así que Bianco es un dirigente de estrecha confianza del gobernador, quien ya anticipó que tiene intenciones de pelear por la reelección del distrito que gobierna desde 2019, así que esas declaraciones podrían interpretarse como que Axel quiere ir con una boleta que traicione votos con Cristina en lugar de Alberto, ¿no? Recuerden también que eh, algo que quiero contar, ¿no? Acto público de auxiliares el Consejo Telma. Escolar. Esto lo mandó Telma recién. No quiero que se me vaya la hora, así que vamos a contar esto. El Consejo Escolar de Cañuelas informa que el día lunes 2 de mayo del 2022, o sea, este lunes a las 17:30 horas se realizará el acto público para la cobertura de tres cargos temporarios en el jardín de infantes número 917, un portero eh, y para un portero de turno mañana, un portero de turno tarde también, el lugar va a ser en la escuela secundaria número 2, cito en remedios de escalada número 215, deben participar del mismo personal titular, temporario, mensualizado, reemplazante y todo inscripto en el listado oficial 2021. 2022, esto es desde la Dirección General de Cultura y Educación, así que lo que el lunes 17.30 horas, no se olviden trae mucho que hablar esto de Cristina, con la Cámpora, con Máximo tener, o sea, todo, eh, todo Argentina para... hablando de la candidatura sí. de Cristina así que ve bueno. veremos cómo, cómo sigue, muchos la quieren La gran mayoría, porque con esto del macrismo, la deuda que nos dejó, la verdad que nos pegó una cachetada al bolsillo, nos robó a mano limpia. Es que y... Cristina se enfrenta a los poderes fácticos, como le dicen, los poderes oh. reales, <risa> y sí. no le tiembla el pulso. Hay que estar un poco más en la calle. Y bueno, yo creo que la revisión de algunos errores que uno puede considerar o eh, nunca van a ser pesar eh, y borrar la capacidad eh, de estadista que tiene Cristina, no? Uh -huh. entonces la visión global que tiene, te, te, no solamente la política argentina, sino la regional, la unidad, eh, la inclusión, el, la visión mundial, la OEA, Naciones Unidas, la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, qué sé yo, es, es todo, es todo, así que bueno, veremos cómo se desarrollan las cosas. Y sí, ¿qué nos deparará el 2023? Igual seguiremos informando. Son casi casi las 20 horas, gracias Alejandro por la jornada de hoy. Hoy hemos terminado, despavírense muchachos, un viernes más, una horita más compartiendo con ustedes. Y bueno, veremos qué es lo que pasa, eh, seguiremos militando y feliz primer de, ma primero de mayo, no, feliz Día del Trabajador a todos y conmemorar como corresponde esa fecha. Un saludo y abrazos a todos los laburantes y a los que son laburantes y no lo consigue, a organizarse para luchar y conseguir laburo. Nada más. Tus mañanas ya están así.